Como cada bueno, miércoles. Mira, sí, tenemos este, un par de, de temas, uno muy distante del otro, pero con bastante actualidad. Este, tenemos los datos que se publicaron en esta semana de eh, las exportaciones de Uruguay de enero del 2021, que, que dieron un aumento del 7,6%, un dato no menor, eh, quiebra un poco una tendencia que fue bastante pronunciada el año que viene y encamina... ...o por lo menos vislumbra lo que podemos entender... ...va a ocurrir en este año 2021. Eh, 7,6% es el aumento global... ...de las exportaciones en nuestro país... ...hay productos que crecieron significativamente... ...en el caso de la carne... ...un 17%, en el caso de la madera... ...también creció al doble de lo que había... ...o más del doble de lo que había... Eh, ...se había exportado el mismo mes de enero del año pasado... ...de 18 a 39 millones de dólares también los lácteos aumentaron en lo que había sido la vedette del año pasado, el arroz cayó fuertemente, producto de que el año pasado fue bastante atípico y otros productos que quizás llamen un poco más la atención que han caído es por ejemplo la celulosa que cayó casi un 29% pero un poco arrastrado también por la situación internacional y a un aumento importante de los cereales, concretamente el trigo que saltó más que nada porque el precio subió fuertemente y ha hecho que muchos cultivos que antes se dedicaban o estaban en tierras ociosas o se dedicaban a otros productos, bueno, se volcaron al trigo, que hizo que aumentaran las exportaciones de, de este cereal. Si vamos, si vamos a ver por estilos, eh, por destinos, perdón, el Asia se llevó el 30% por ciento de las exportaciones, seguido por Brasil, básicamente, Mercosur, Brasil y Argentina, pero más que nada Brasil, 22%, luego viene Unión Europea, Estados Unidos, y en lo que tiene que ver con Asia, de ese 30%, casi 25% se lo lleva China, Un, y es importante mantener este dato en consideración porque daría la impresión que la recuperación este año, por lo menos lo que hemos hablado ya varias veces y cada día está más corroborado por los análisis que se están haciendo, va a ir de la mano de dos países, de China y de la India, en el caso uruguayo prácticamente no hay exportaciones a la India, pero si a China, si esta es la locomotora de la recuperación mundial este año, bueno, bienvenido sea que sea nuestro principal destino de exportación. En otro orden de cosas, hubo una noticia esta semana pasada que pasó bastante desapercibida a nuestro país por motivos este, de culturales, probablemente, inclusive en los en medios especializados en temas financieros y económicos, que muestra algo que hasta este momento creo que todos sospechábamos, pero como que miramos para el costado. Voy a este, eh, ser bastante eh, explicativo para que la gente entienda a ver qué, qué fue lo que pasó. Bueno, eh, a mediados de la semana pasada la bolsa de Nueva York estuvo al borde de la quiebra, eh, así mismo con estas eh, sin este, exagerar el concepto, debido a una participación, entre comillas, extraña o no habitual, de una enorme cantidad de operadores chicos jóvenes, a través de una red social, que yo realmente la desconocía, tuve que hablar con mis hijos, que son mucho más jóvenes que yo, y, y que saben de estas cosas, se llama Reddit, yo desconocía esta red social, pero fue a partir de ahí que un grupo importante, o más o menos importante de jóvenes, hackearon a los grandes operadores de la bolsa de valores, pero con la normativa que rige en la bolsa de valores. O sea, no fueron ilegales los movimientos. ¿En qué consistían estos movimientos? Bueno, hay una operación eh, que se hace habitualmente en la bolsa de valores que se llama venta en corto, short selling, que consiste en lo siguiente. Si yo creo que las acciones de una empresa van a bajar porque esa empresa está mal, lo que hago es pido prestado acciones y las vendo. Esto parece este, una, profe una profecía autocumplida. Si yo tengo mucho poder en el mercado y eh, pre pido prestado un bien y lo salgo a vender, ese bien obviamente eh, va a caer de precio, va a bajar de precio, entonces yo lo recompro y devuelvo eh, eh, a un precio, este, comprado a un precio menor, devuelvo las acciones al que me las prestó y gano la diferencia. Esto es una práctica habitual y cuando hay varios operadores que... La realizan al mismo tiempo provocan la caída de la empresa y se benefician en la recompra a precios baratos. Claro, también implica que la empresa eh, está, termina siendo fuertemente perjudicada porque ah, es difícil pedir un préstamo en un banco o salir este, a hacer negocios cuando las acciones de una empresa se están desplomando fuertemente. Bueno, esto que es habitual eh, en, el, en los mercados y que es raro probablemente para quien está escuchando en este momento, pero este, es habitual eh, en el mercado, La semana pasada hubo una serie de eh, actores, muy jóvenes ellos, que se pusieron de acuerdo y cuando vieron que los grandes bancos y las grandes, los grandes fondos salieron a hacer esta operación, la revirtieron y salieron a comprar rápidamente y fuertemente, lo cual hizo que eh, los que le prestaron acciones a estos grandes fondos se pusieran muy nerviosos porque pensaron que se habían equivocado o que habían cometido algún error y le pidieron rápidamente la devolución de los préstamos, lo cual hizo que estos fondos salieran a cubrirse y a comprar a precios mayores de que lo habían vendido, entrando en pérdidas y generando un pánico en el mercado, estuvo a punto de hacer sosobrar al mercado de Wall Street. Alguien se dio cuenta, o, a, o algunas personas se dieron cuenta, y suspendieron las operaciones rápidamente. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, en estos días, eh, luego de que se entendió qué fue lo que pasó, las bolsas retomaron un poco la normalidad, más que nada los precios de estos papeles que, eran este, que estaban este, trabajados de esta manera, y volvimos, por decirlo de alguna manera, a la paz en el sistema financiero, y en principio no se sabe qué pérdidas hubo, de qué lado, pero está claro que el tema quedó algo controlado. Lo que sí también quedó claro, y acá es la gran preocupación, es que si un grupo de muchachos se juntan y hacen sobrar la bolsa de valores, las cosas no están funcionando muy bien y estamos ante el límite de que alguien utilizando las nuevas tecnologías o utilizando eh, las herramientas que hay hoy, que los jóvenes son muy buenos en utilizarlas, pueden hacer sosobrar a grandes bancos que realmente, les repito, estaban muy nerviosos la semana pasada, no sabían a cuándo iban a ascender sus pérdidas y cómo comunicarlas ni siquiera sabían dónde estaban parados porque no entendían lo que estaba pasando en el mercado. Parece que por el lado financiero también habría que aprovechar o sea, que la volada y hacer algunas reformas y a ver si este tipo de operaciones para un lado o para el otro tendrían que estar un poquito más reglamentadas porque en cualquier momento tenemos otras sorpresas. No hay que descuidar que los jóvenes son mucho más ingeniosos que aquel que opera hasta miles de millones de dólares todos los días. Ahora, Una anécdota, Jorge, pero... Sí, para pero tener y, y, y, y bien, ¿y cuál puede ser el antídoto para que esto no, no, no vuelva a suceder? Mirá, en el caso concreto, se ha reclamado desde hace mucho tiempo que estas operaciones raras de pedir prestado para vender sean mucho más controladas que las que están. Hoy en día, el short selling, o sea, la compra en, al descubierto, ni siquiera se contabilizan los balances habituales de las empresas. Quiere decir que un gran fondo puede estar especulando violentamente con esto, asumiendo grandes riesgos y nadie se entera, salvo el propio fondo. Yo creo que más que la intervención de los jóvenes, el sistema financiero tiene una cantidad de flancos muy débiles, que están muy poco reglamentados, que nadie quiere meter la mano ahí, porque implica muchísimas ganancias de corto plazo y que hay grandes operadores interesados. Quizá ahora se den cuenta que también pueden asumir grandes pérdidas con las propias reglas de juego, que son bastante bastante opacas, y que este, los organismos, las, las empresas financieras internacionales han reglamentado. Yo creo, Jorge, concretamente que acá, eh, Wall Street tiene que sentarse y todas las bolsas decir, bueno, vamos a seguir este, soportando esto, cuidado ahora que tenemos un enemigo nuevo, que antes no teníamos, y que en cualquier momento aparece con otra carta. Esta fue bastante inesperada, pero no quitemos que con la imaginación que tiene toda esta gente, y con las tecnologías que tenemos hoy en día... Esto puede volver a repetirse de otra manera, con otro instrumento. Muy bien, interesante aporte. Bueno, seguiremos de cerca a ver qué pasa con esta, con esta situación tan, tan particular, ¿verdad? ¿Eh? Exactamente, muy particular, tú lo has dicho. Nos reencontramos la semana que viene, Mauro. Cómo no, Jorge, buena semana para todos. Gracias ¿eh? por tu aporte. Chao. Frecuencia abierta.